En este momento estamos eh, incrementando 13 profesionales especialistas para el sector salud más propiamente para el hospital Alfonso Gumucho Reyes para poder fortalecer el SUS aplicar en su plenitud eh, cinco contratos municipales y 8 ítems que están dando a los especialistas yo ahora... creo como alcalde es una satisfacción ¿no? tener, sabemos que nuestro hospital todavía está saturado atendemos más de 700.000 habitantes a nivel del norte integrado con, con estas especialidades porque no contamos eh, en los otros municipios con esta especialidad entonces por eso se siente todavía saturado el hospital a pesar de tener tantas especialidades, tantos médicos, equipamiento porque es referente pues del norte integrado, no inclusive tenemos eh, cobros intermunicipales a Santa Cruz, estamos cobrando, siendo tan tan grande Santa Cruz debería, quizás deberíamos, al revés debería ser Santa Cruz, debería cobrarnos a nosotros el, el servicio, pero sin embargo nosotros estamos atendiendo a pacientes de la capital, mucho más aún pacientes de San Julián, San Ramón, colpa Colpabélica, warnes ni qué decir, somos el, sería el sostén en la salud del, del municipio de Guarnes. Los otros municipios que pasan por acá, los de Yapacaní, Buenavista, San Pedro, Minero, bueno, ellos se tienen que quedar acá primero para poder hacerse atender y luego pasar a la capital si es que haya algún espacio en la capital. Sabemos que Santa Cruz ha crecido bastante en la población. Los hospitales que tenemos, japonés, francés, San Juan de Dios. Yo hace años, en los años 90 llegué y existían unos hospitales. Y no lo he visto aumento Hasta ahora no, no veo sí. eh, nuevos hospitales.